El 5 de abril de 1908, en Anif, cerca de Salzburgo, Austria, nacía Herbert von Karajan. Cada edad debe tener sus gigantes, cada raza, sus héroes, cada hombre, alguien que lo inspire. Tal hombre entre los hombres no solo alcanzará la época de su vocación, sino que se convertirá en un maestro de las artesanías de otros hombres. Muchos consideran a Herbert von Karajan como el mejor director de orquesta en el podio, el mejor traductor de la música clásica de Europa. Fue simultáneamente uno de los deportistas más versátiles y realizados de todos los tiempos. La pasión juvenil de Carajan por el montañismo y las motocicletas rápidas provocó una serie de accidentes espectaculares que afectaron su salud durante toda su vida. Sus lesiones en la columna vertebral y el tobillo roto fueron las consecuencias de una caída de 25 metros cuando, como un niño de 12 años, estaba escalando localmente. Un piloto logrado. A pesar de muchos encuentros cercanos con el Grim Reaper, se dedicó al buceo y fue un hábil esquiador acuático. Tenía unos 50 años cuando desarrolló una pasión por el vuelo. Tomó el volar, como un pato el agua. Aprendió a volar y pilotó sus propios aviones y helicópteros, los cuales voló con considerable dinamismo. Le encantaba el deslizamiento y adoraba esquiar en la nieve. A la edad de 54 años, cuando la mayoría de los hombres están ansiosos por jubilarse, completamente equipado, subió al Mont Blanc. También conocida como la Montaña Blanca, a 4,810 metros, 15,000 pies, es la montaña más alta de Europa. El talentoso músico alemán descendió sobre los esquís. Herbert von Karajan hablaba cuatro idiomas con fluidez. Italiano, francés, inglés y por supuesto alemán. Manejaba otros idiomas aceptablemente. Un navegante sumamente hábil, su orgullo y alegría era su Elisarra de 77 pies, la corrió a la perfección y con aclamación internacional. ¿Fueron estas las indulgencias de un músico rico y exitoso? ¿Juguetes para niños que puedan pagarlos? Para nada, Carajan esquió con Stein Eriksen, condujo autos rápidos con Nicky Lauder, se lanzó con Jack Costeau y navegó con Gard y Hobson. Estos hombres habían alcanzado los pináculos de sus respectivos deportes. Eran fabulosamente ricos y exitosos. Tales hombres no se asocian con playboys autoindulgentes. Tales fueron las lesiones deportivas que soportó que a la edad de 78 años tuvo que someterse a una cirugía mayor en su columna vertebral que amenazaba su vida. Tuvo éxito, pero a esa edad tuvo que aprender a caminar de nuevo al igual que un bebé. Nadó, sufrió largas caminatas agonizantes, recibió masajes y terapia física. A lo largo de esas pruebas, siempre subió al podio orquestal y cautivó a su público con su interpretación distintiva de las piezas clásicas más queridas de Europa. Al igual que Beethoven y otros grandes contribuyentes a la civilización mundial, Herbert von Karajan creía firmemente que era un instrumento, que su misión fue dada por Dios para hacer música. Adolf Hitler. No hay monumento para él. Hombres como Karajan tienen poca necesidad de héroes, pero Roger Baugan, el biógrafo del conductor, cuenta la época en que condujeron a través de Berchtesgaden, a través de los sinuosos caminos boscosos que pasaban por Berghof de Hitler y hasta el Nido del Águila, el refugio de montaña de Adolf Hitler. A medida que se acercaban a las ruinas, bombardeadas por la fuerza aérea de los Estados Unidos y luego saqueadas sin otra razón que no fuera su destrucción intencional, el hombre considerado como el mejor director del mundo expresó una profunda tristeza. No hay ningún monumento para él. Herbert von Karajan, un alemán austríaco, se había unido al Partido Nacional Socialista Alemán Deutsche Partei Party, NSDAP, en los dos meses y ocho días posteriores a la elección del canciller Adolf Hitler para dirigir Alemania. Su tarjeta de membresía lleva el número 1.607.525. De hecho, tenía la distinción de ser miembro dos veces, ya que también llevaba una tarjeta NSDAP de emisión alemana, 3.430.914. Como austríaco, era ilegal para él ser miembro del NSDAP. Su admiración por Adolf Hitler fue la de soportar y nada, ni siquiera el paso del tiempo, la atemperaría. Nunca negó su membresía a pesar de haber sido interrogado repetidamente y perder su carrera como consecuencia de su falta de voluntad para retractarse. La integridad de Karajan inflamó aún más los celos profesionales de Furtwängler, quien, a pesar de beneficiarse del patrocinio nacionalsocialista, nunca se unió al SDAP. De hecho, más tarde intentó distanciarse del Reich de Hitler. Incluso negó haber estrechado la mano del ministro de Reich, el Dr. Joseph Goebbels, pero su actuación fue filmada. La ironía es que Von Karajan recibió autorización para volver a trabajar antes que Furtwängler. El Von en nombre de Karajan es un título familiar, caballero del sacro imperio romano. Su padre, el doctor Ernst Von Karajan, un destacado médico y pianista y clarinetista exitoso heredó el título. Herbert Von Karajan llegó a la cima de la realización musical. A principios de la década de los 50 fue director musical de la Filarmónica de Berlín, asesor artístico de la escala, director artístico del internacionalmente aclamado Festival de Salzburgo y, simultáneamente, de la Ópera Estatal de Viena, y director musical de la Orquesta Filarmónica de Londres. Director general de Música.de Europa. ¿Quién dice que los hombres no pueden realizar múltiples tareas? Música clásica. Es el alma de Europa. Nunca presumas que la música clásica es el dominio exclusivo de los geeks musicales. Si lo haces, se está perdiendo lo que podría ser la opción de estilo de vida más estimulante y absorbente. Ciertamente, no deja de tener su humor y el humor centrado en Karajan fue positivo. Karajan estaba programado para dirigir la creación de Aydn en el Salón Goldene de Viena. Eso es absurdo, exclamó un conocido conductor alemán. Amo a Karajan, pero es temperamentalmente inadecuado para dirigir a Aydn. El crítico vienes dice. La gente no va a escuchar a Aydn. Ellos van a ver la conducta de Karajan. El mismo crítico en otra ocasión supuso que si se instalara un sistema de estéreo en una sala, la gente pagaría para ver cómo lo conducía Carajan. El poder parece ir con la profesión. Considera esto. En una sala hay una orquesta de 100 músicos que charlan, afinan sus instrumentos, tocan la batería, tocan fragmentos, cuentan chistes y hay 2000 personas sentadas, arreglando sus abrigos, ojeando los programas, saludando a los amigos, hablando, tosiendo. Una persona entra en la sala y hay un silencio mortal, seguido de un ruido del tipo más complejo que se presenta en un sonido placentero, orden instantáneo del caos. Roger Baugan, biógrafo. El director consumado. Herbert von Karajan personificó la máxima. Si quieres un trabajo correcto, hazlo tú mismo. Una actuación filarmónica o operística es un esfuerzo administrado por profesionales seleccionados cuidadosamente en escenografía y efectos, vestidos, iluminación, hasta telas y colores. Están el director de escena, el director de iluminación y el estudio de grabación y los profesionales de las cámaras. El director normalmente se limitará a administrar el sonido orquestal a su interpretación de las obras de los compositores que se realizarán. Esto en sí mismo es una empresa enorme, que a menudo mantiene a los directores preocupados durante semanas. La partitura deberá ser aprendida de memoria. Tiene hasta 96 músicos profesionales en varios instrumentos para enseñar su interpretación de la orquestación. Carajan no confiaba en nadie. Personalmente seleccionó todo y a todos, desde cantantes, solistas, músicos, disfraces, los cortes exactos de películas. Incluso se decidió por la raza de perro en la ópera de Richard Strauss de Rosenkavalier. Para su crédito, tuvo el descaro de defender su posición y negarse a dirigir a Carmen si un no europeo iba a desempeñar el papel del tempestuoso coqueteo español. Finalizó todos los tratos, examinó todos los contratos y organizó giras, especiales de televisión y películas. Siempre el perfeccionista puso una mano en todo. Todo estaba subordinado a sus deseos. Se escuchó un murmullo de un oficial en el Festspielhaus de Salzburgo. Me sorprende que no venda los boletos y muestre a la gente a sus asientos. Karajan fue insuperable en lo que respecta a las habilidades empresariales necesarias para ganar y administrar el dinero. El Festival de Pascua de Salzburgo le costó 300.000. Recaudó 2.660.000. Sin embargo, el grosse Fespielaus fue subsidiado para los ciudadanos de Salzburgo que no podían asistir a los eventos. Ciertamente, fue el último gigante de los podios en comandar tales ganancias. También fue el único director de orquesta que nunca sintió la necesidad de reconocer de manera ostentosa el aplauso, sin importar lo agitado que fuera. Unos cuantos arcos, raros para tomar una repetición, completaría la actuación y mientras los aplausos de la audiencia seguían levantando el techo, giraba sobre sus talones y abandonaba el podio. Esto no se debió a la vanidad o a la excentricidad, ya que, en su opinión, el aplauso antes y después de una actuación fue simplemente un subproducto de su perfección. Evaluó su desempeño. Bueno o malo, nunca sintió la necesidad de notar las opiniones de los demás. Al final de las presentaciones orquestales, de ballet u operísticas, es habitual que el director de orquesta y otros músicos se retiren a veladas a las que solo se han invitado a las personas importantes. Estas fueron raramente honrados por la presencia de Von Karajan. Antes de que la charla hubiera comenzado, estaba en soledad, trabajando en la próxima actuación o tal vez nadando en el lago casi helado frente a su casa. De lo contrario, el maestro se sentaría tranquilamente a mirar la televisión. De Berlin Philharmonischers en Philharmoniker somme conductors are synonymous with their orchestras, at once creators and creation as von Karajan Witis in Berlin, you dimen It is estimated that Karajan as nearly 1,000 recordings to his credit and cumulative sales farex 100 million records. De Berlin Philharmonic Orchestra was arguably the world's best. This wasn't possible is was a phenomenon reflected in the salary Spike to its musicians. They are paid 10%, 15% more than any of the other near Red German orchestras. This is doubled by recording contracts, television programs, films, special events, the solo appearances, and sub-events. Within the 125 year old Berlin Philharmonic Orchestra, to, are the musical organizations. Trios, Quartets, chamber groups, brass choirs, de ellos. E Each under de Berlin Philharmonic name makes their own recordings and provide for Forte own events. It is in fact two orchestras made up of the same players. The Berlin Philharmonic's orchestra is financed by the City of Berlin and is concert only. They play 108 concerts here in Berlin, plus concerts on tour around the world. The other, the Berlin Philharmonic, is a cooperative owned by the members themselves. Control controls all recording, film, television productions, en especial events. Carajans contractuas with belater. In practice de Berlin Philharmonic can engage de conductor Tei y feliz besuited bad Carajan exercises control en encourage upon coming conductor such as Claudio Abado, Ricardo Muti, Ozawa y Feature of the Orchestra is Coyettibelli h 150 musicians decide on new replacement and new players, to Carajana de power of Beto and the aspirant to it given the opportunity to fit in and only after a growing period of selectivity and number of criteria with the or she come a member on this the world's most distinguished orchestra. The beginning. Of course, the starting life was no different from that of any other German-Austrian born to the new century. It was a period of chaos, unemployment an and mass starvation. By the time they hit the youngster was ten years old, Europe's year oldest 1,000-year-old dynasty, with Austria as its beating the heart of being dismantled by the triumphant nations of World War I. Austria was now little more than a province, a new purse today pinto by its conquerors. What did set part to was is consuming passion to learn things. As a latter side if it had not been music, then it would have been someting else. The family home was a grundslay in the Austrian Alps. The enchanting scenery still draws the more discerning travelers. Such visitors today are quite to welcome to stay over in what was once the homos young Carajan and his brother Wolfgang. The prodigy. Carajan sur misetad my resubar that for the prodigy life is normal. At the age of four, he was taking piano lessons from Franz Ledwinka, the old well known theater and impresario. He performed for his first concert at the age of five. By this age, he had a taken up skiing, climbing, football and solo sailing. The focus of the bever, my on music and the learning of the arbeit today's standards of support to was woes. His career actually started as a pianist but his prodigious talent wasn't helped by a tendon abnormality in his fingers. His tutor, noted pianist professor Josef Fodman, said that his ability required a dance than eight fingers. He should consider a career as an orchestral conductor. The study was relentless in the competition for advancement left little time for chasing the ladies. In order to study a career of musical conducting at the Academy for Music and Performing Arts in Vienna one already knew that of the 220 talented youngsters only perhaps a world selected and only 3 world graduates. Such was the young garajan's all consuming passion for quality music that at the age of 14 mounted is and clamped 200,000 to experiencia concert. Is riset to prominence wills Phenomenal was based on the most unrelenting effort and Leonis part. This included raising fund to put on his personal concerts. The first was in Salzburg. He was 21 years old. No one can read of Karajans struggle to de su of fiscal career or admiration for his tenacity, is grinding hard work, is single-mindedness, is ingenuity, and of course is God-given talent. It was a period dominated by Fort William Toscanini, who were regarded as the ultimate personification of an orchestral podium's purpose. Manniave Brown de Paray would yet not rediscover that same period. Herbert von Karajan was a playing the same single in death that shortly achieved the resurrection of Central Europe's Full Nation. Culture is a for the Till Seit Josef Goebbels. La Filarmónica de Berlín. Se estima que Karajan tiene cerca de mil grabaciones en su haber y las ventas acumuladas superan los 100 millones de registros. La Orquesta Filarmónica de Berlín fue sin duda la mejor del mundo. Esto fue y posiblemente sea un fenómeno reflejado en los salarios pagados a sus músicos. Se les paga entre el 10% y el 15% más que cualquiera de las otras cerca de 100 orquestas alemanas. Esto se duplica mediante contratos de grabación, programas de televisión, películas, eventos especiales, enseñanza, presentaciones en solitario y subeventos. Dentro de los 125 años de la Orquesta Filarmónica de Berlín, GTO, hay 13 organizaciones musicales. Tríos, cuartetos, grupos de cámara, coros de bronce, los 12 celos. Cada uno de ellos, bajo el nombre de la Filarmónica de Berlín, hace sus propias grabaciones y proporciona sus propios eventos. De hecho, son dos orquestas formadas por los mismos músicos. La orquesta de la Filarmonisches de Berlín es financiada por la ciudad de Berlín y es solo para conciertos. Tocan 108 conciertos cada año en Berlín, además de conciertos en giras alrededor del mundo. La otra, la Filarmónica de Berlín, es una cooperativa propiedad de los propios miembros. Controla todas las grabaciones, películas, producciones de televisión y eventos especiales. El contrato de Karajan fue con este último. En la práctica, el Filharmoniker de Berlín puede contratar al director que colectivamente siente que es el más adecuado, pero Karajan ejerce el control y alienta a los futuros directores como Claudio Abado, Ricardo Muti o Fawa. Otra característica de la orquesta es que colectivamente sus 150 músicos deciden sobre un nuevo reemplazo y nuevos jugadores, aunque Karajan tenía el poder de veto. Cualquier aspirante tendrá la oportunidad de encajar y solo después de un agotador periodo de selectividad en varios criterios se convertirá en miembro de la orquesta más distinguida del mundo. El principio. Por supuesto, el comienzo de Karajan en la vida no fue diferente al de cualquier otro alemán austríaco nacido en el nuevo siglo. Fue un periodo de caos, desempleo y hambre una masiva. Para cuando el joven dotado tenía 10 años, la dinastía más antigua de Europa, con mil años de antigüedad, Austria había sido desmantelada por las naciones triunfantes de la Primera Guerra Mundial. Austria era ahora poco más que una provincia, una nueva bolsa para extraer dinero por sus conquistadores. Lo que lo diferenció fue su pasión por aprender cosas. Como más tarde dijo que si no hubiera sido música, habría sido otra cosa. La casa familiar se encontraba en Gönzle, en los Alpes austríacos. El paisaje encantador aún atrae a los viajeros más exigentes. Dichos visitantes de hoy son muy bienvenidos a quedarse en lo que fue el hogar del joven Carajan y su hermano Wolfgang. El prodigio. A la edad de cuatro años, estaba tomando clases de piano de Franz Ledwinka, el conocido profesor y empresario. Actuó para su primer concierto a la edad de cinco años. A esta edad ya se había dedicado al esquí, la escalada, el fútbol y la vela en solitario. Sin embargo, la atención se centró en la música y el aprendizaje del arte según los estándares de apoyo de hoy, fue arduo. Su carrera en realidad comenzó como pianista, pero su prodigioso talento no se vio afectado por una anormalidad en los tendones de sus dedos. Su tutor, el destacado profesor de piano José Fodman, dijo que la habilidad de Carajan requería ocho manos en lugar de ocho dedos. Debería considerar una carrera como director de orquesta. El estudio fue implacable y la competencia por el avance dejó poco tiempo para perseguir a las damas. Para estudiar una carrera de dirección musical en la Academia de Música y Artes Escénicas de Viena, uno ya sabía que de los 220 jóvenes con talento, solo 18, tal vez, serían seleccionados y solo 3 se graduarían. Tal era la pasión por la música de calidad del joven Carajan, que a la edad de 14 años montó su bicicleta y recorrió 200 millas para experimentar un concierto. Su ascenso a la prominencia, aunque fenomenal, se basó en el esfuerzo más implacable y la astucia de su parte. Esto incluía recaudar fondos para realizar sus conciertos personales. El primero fue en Salzburgo. Tenía 21 años. Nadie puede leer sobre la lucha de Carajan hasta la cumbre de su carrera sin admiración por su tenacidad, su arduo trabajo, su dedicación, su ingenio y, por supuesto, su talento dado por Dios. Fue un período dominado por Furto Angler y Toscanini, quienes fueron considerados como la personificación definitiva del propósito de un podio orquestal. Muchos han trazado el paralelo con otra estrella en ascenso del mismo período. Herbert von Karajan estaba aplicando la misma tenacidad de mente única que pronto lograría la resurrección de la nación de Europa Central. «La cultura es un cartel para el Tercer Reich», dijo Josef Goebbels. Con Hitler en su corazón. Gracias a la justicia de los vencedores, Herbert von Karajan, quien junto a otros representó la cultura del Tercer Reich, fue perseguido por las fuerzas de ocupación. Al igual que millones de otros europeos, se le negaron los medios para mantenerse a sí mismo o a su familia. Gran parte del periodo comprendido entre el otoño de 1944 y diciembre de 1948, después de haber sido eliminado por el proceso de desnazificación, pasó en St. Antón esperando pacientemente el regreso a la normalidad de los años anteriores a la guerra. Cuando no estaba allí, él y su esposa vivían en una zona boscosa remota al norte de Milán, donde los partisanos, si hubieran sabido de su existencia, lo hubrían asesinado a sangre fría. A lo largo de esos años difíciles, Karajan fue consistente en su admiración por los logros del nacionalsocialismo. Se deleitaba con el milagro económico, la calidad de vida y la prosperidad que lo acompañaba y la base cultural que lo sustentaba. Como dice Joachim Fest en su biografía de Adolf Hitler. Si Hitler hubiera sucumbido a un asesinato o un accidente a fines de 1938, pocos dudarían en llamarlo el más grande de los estadistas alemanes, el consumador de la historia de Alemania. Los discursos agresivos y Menkampf, presumiblemente, habrían caído en el olvido, descartados como las fantasías juveniles del hombre. La asociación de Karajan y, de hecho, el entusiasmo por el nacionalsocialismo nunca le preocuparon ni le motivaron a ofrecer una disculpa. Él nunca discutiría el asunto y se limitaría a declarar: No cambiaría nada de lo que he hecho. Intensamente cristiano, Ergel Leslie, el diplomático británico destacado en Zurich, un ardiente experto en música clásica, fue un buen amigo de Karajan. Describe cómo en 1947 llegó temprano al humilde piso del conductor. Libros religiosos de todo tipo se dispersaban a su alrededor. Los pasajes en libros habían sido subrayados y las notas garabateadas en los márgenes. Cuando regresó a casa le pregunté al respecto. Dijo que no necesitas ninguna fe para creer en Dios, porque hay muchas señales disponibles de su existencia. Mozart escribió una sinfonía de niño. La herencia no puede dar cuenta de esto. Solo hay una explicación. El creador elige a las personas como sus instrumentos para producir algo de belleza en un mundo que es demasiado feo. Karajan continuó diciendo. Me dieron herramientas especiales, talentos especiales. Nunca tuve dudas de que mis talentos vinieron del creador. Mi deber para con él es explotarlos al máximo. Mi ambición es hacer la música lo mejor posible y llegar a la mayor cantidad de personas posible. Nunca recuerdas. Incluso los que no tienen respeto por la ideología nacionalsocialista lo notaron, algunos con admiración, de que no importa qué incentivos o amenazas hicieron, Karajan nunca renunció a sus creencias ni criticó al sistema nacionalsocialista de Alemania ni a sus líderes. El biógrafo de Karajan, Roger Baugan, escribe: A lo largo de todo el sinuoso proceso de desnazificación, no hay la menor señal de arrepentimiento de Karajan. Uno puede cuestionar su ética, pero no su dureza, su fuerza de propósito, su confianza en sí mismo. Les contó a las autoridades lo que había hecho y les contó con la cabeza bien alta y en voz alta. No expresó disculpas, no se arrepiente. Aquí está la historia. Así sea. Y cuando fue desafiado no se defendió, atacó. Ocasionalmente, alguien notará que Carajan cierra una actuación orquestal cruzándose los brazos sobre el pecho. ¿Es una señal para los fieles? Puede ser solo una coincidencia que uno de los hábitos del Führer fue cerrar un discurso con el mismo gesto. Es ciertamente un gesto que fue y será entendido por los nacionalsocialistas. El último trabajo musical realizado en la radio de Berlín antes de que saliera al aire en 1945 fue la Sietea Sinfonía en Emajor de Anton Bruckner. 44 años más tarde, en un homenaje especial al Fieder en el centenario de su nacimiento, el famoso director de orquesta Herbert von Karajan fue el líder de la Filarmónica de Viena en su actuación final con esta obra monumental. Solo faltaban tres meses para su muerte. Y así, en un contexto formidable de directores venerados internacionalmente, Carajan eligió cuidadosamente su camino para alcanzar una estatura que siempre había eludido a sus contemporáneos. Diría que Herbert von Carajan se aventuró a donde los directores menores temían ir. Logró la inmortalidad como conductor de aclamación internacional. Lo hizo al poner de manifiesto su pasión consumada y su capacidad para llevar a cabo no solo la actuación, sino todo lo relacionado con ella. Si disfrutas de una ópera o evento orquestal, serás entretenido y, con suerte, inspirado por el equipo que organizó el evento. Si es una producción de Carajan, él es el equipo. Si extrañaba a Beethoven y Richard Wagner como músicos y directores, entonces disfruta de una actuación de Herbert von Carajan para la mejor interpretación de sus obras en su máxima expresión. En ellos verás imágenes casi invisibles de los grandes maestros de la música clásica europea. Video Min. 29 22. Von Karajan dirige el concierto en París, luego de que lo toman las fuerzas alemanas.